Perdón. Así nos guarde o s bendiga a todos. Y que en esta n o e n esta mañana, esta tarde ya, pueda colocar esta semilla en sus corazones. Puedo sentarse amado. ¿no? La porción de la palabra de h a s h e m para esta semana se compone de dos, pareció, de dos porciones. Una llamada v a l l e s t e r y la otra Peculé. Congregó y cuentas repetidamente. Esta semana deseo compartir con ustedes la porción de Baijer, congregó, la cual comienza diciendo: congregó Moisés a todas las asambleas de los hijos de Israel y le dijo a ellos: estas son las cosas. Que ha ordenado a Donai para hacerlo. Pero quiero pasar la porción、eh, mi intervención e l estudio que os traigo para ustedes hoy en el versículo 5 del capítulo 35 de Ésodos, s h e m o que dice. Tomad cada uno de ustedes un aporte para adorar. Todo noble de corazón traerá la donación para adorar en oro, plata y cobre. Este es el pequeño versículo. El versículo Este pequeño paso nos enseña que las ofrendas que son dadas por c o a c c i ó n por presión de los l íes, d r e tanto rabinos como pastores, no sirven ni para agradar al Eterno, ni para la obra del Eterno. Si son bajo una coerción. Porque la ofrenda agradable al que no son las que vienen de los corazones alegres y generosos. Como u s t e á escrito en Segunda de c o r i n t i o ...nueve... que dice: No es siete, cada uno de como lo propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Allah ama al dador a é l e g r Si un líder de una congregación predica de manera que los oyentes, los f e l l g r e s e s sienten una obligación, dar ofenda. r No es la forma adecuada, ya que la forma de sacar dinero del pueblo no es conforme al corazón del Eterno, y posiblemente este líder tenga motivos impuros de estar de esa cuestión, de esa presión. Pero si un líder, un pastor, un rabino predica basándose en la palabra de Hashem, en los textos bíblicos, en los versículos bíblicos, y si usted se siente confrontado, es el Señor quien está hablando. No estamos hablando del diezmo, ni voy a hablar del diezmo ni de la ofenda. r No se asusten. El diezmo sabemos que es una obligación. Esto lo que acabamos de, de analizar es e pequeño versículo, es sino una ofenda r voluntaria. En este caso, el v e r s c l o se trata de una ofrenda voluntaria, como acabo de decir, y no puede ser dada por obligación o con mala gana. Esto también nos enseña acerca de la importancia del respeto a las p r o p i a s Propiedad privada. Aunque el Eterno Hashem sea el dueño de todo el oro y de toda la plata, según a Geo 2.8, él respeta la administración individual de e s u s bienes y solo recibe las ofrendas voluntarias. Hasta el día de juicio, cada uno tiene la, la libertad para decidir qué hacer con los bienes que tiene bajo su a d m i n i s t r a c i ó n Ponga n atención, amados, en eso que voy a decir. Por eso insisto. Que debemos de aprender hebreo. Por eso estoy machacando a los hombres que pasan a la Torah, a leer la Torah, que aprendamos a leer hebreo. Y aquí, la educación. Amén. Aquí se está dando clase y la estamos dando gratis a los hombres que pasan a leer la Torah. En hebreo no existe la palabra tener. Para decir yo tengo, se dice yes i ye. yes i ye. q u é significa hay para mí? ¿Qué nos enseña esto, amado? Esto nos enseña. Que todo lo que existe es del Eterno. Y nosotros solo somos administradores de sus bienes. Como está escrito en el Salmo, en Tejilim 24:1, que dice: De alabar es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. 5:12. Porque mío es el mundo. Y su plenitud. Amén.、Sí, sí. ...valor El versículo 11 de la palabra, hoy, capítulo 35, dice: El tabernáculo, el Iscán, su tienda y su cubierta, sus broches, sus tablas, Subbarras, subcolumnas y subbasas. Amado, en cinco ocasiones son enumerados todos los objetos de Miskán. El t a b e n á c u l o levantado en el desierto. Él nos enseña que. Esta casa es muy importante para la r e a s ú s y ella desea que nos fijemos en cada detalle de ella. Entonces, amados, de esta manera abrimos nuestra mente para poder recibir las revelaciones espirituales que están escondidas detrás de estos objetos sagrados. El versículo 12 dice: el arca y sus b a g a s la cubierta y el v e l o de la cortina. Dentro de l m i s c á n hay nueve objetos, los nueve, nueve objetos sagrados, más sagrados del tabernáculo. Representan las nueve Manifestaciones del Espíritu del Mesías, j e s h u a en la congregación mesiánica. Excepto el, el libro de y o h a n a n de Juan 4, 21 a 24, que lo leyó Elias, dice: j e s h u a le dijo, mujer, creen que la hora viene. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén a d o r a r i s al Padre. Por cierto, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la, la salvación viene de los, de los judíos. Mas y ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. En espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que adore a s i e m e s e s p í r i t u y los que lo adoren, los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Aquí j e s ú u a está hablando a una mujer. e s a mañana, un gentil, realmente. El que ha recibido, amado, el espíritu del Mashiach, que fue dado después de la resurrección, podrá servir en cada uno de los objetos de este tabernáculo celestial, con estas manifestaciones sobrenaturales. las manifestaciones que nos habla Primera de Corintios 12, del versículo 4 al 11, están en un orden de superior a inferior. Ponme, de, ponme la perna, por favor. Bájame. Lo voy a colocar por un solo minuto y después lo vamos a subir. Y al final vemos lo demás. Decía pues que está en un orden superior a inferior. Esta manifestación está simbolizada por las puertas de la entrada a la que o acá. Aquí dice este puerto, eso no, no va. Es puerta, son s acá. ¿Verdad? Y nos habla, habla sobrenaturalmente en otros idiomas para la indicación personal. La, la manifestación superior es la palabra de sabiduría, representada por la cubierta, acá representada en el, en el lugar santísimo. l a para subir. O sea, el arca. La, por la cubierta del arca, lo que llamamos a misbeach, el altar, donde el Eterno se posaba, posaba su presencia. Esa es la manifestación superior que hay en estas nueve manifestaciones. p a r e mío. Las nuevas manifestaciones espirituales están mencionadas, como dije, en 1 Corintios 12, en el mismo orden, e l mismo orden que cuando, que cuando los objetos del tabernáculo fueron presentados por primera vez a Moses. Al final de la película vamos a analizar el, los elementos del mercado. Ok, vemos que, Juan, vemos que hubo un cambio de orden entre la relación celestial con la h a c é n Ahora y la misma, misma construcción, no parte del de, de Senado, sino es parte de l Del hombre, hubo un cambio. O sea, cuando Besael construyó estas cosas, empezó con el tabernáculo y luego siguió con los objetos sagrados, según vemos en este parecer. Porque el orden celestial comenzaba con el arca, no con el El tablaco en sí. Bien, en Mateo vemos lo siguiente: es que uní este versículo con lo que estoy tratando de enseñar. Mateo 22, 29 dice lo siguiente: Pero Yeshua respondió y les dijo: Estáis equivocados. por no comprender las escrituras ni el poder de Elohim. Estas dos cosas, amados hermanos, son vitales para no equivocarse. Si uno no conoce las escrituras, va a errar en la vida. Y si uno no conoce el poder de Elohim, también v a a errar en la vida. Las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu revelan el misterio de Yeshua, el Mesías. En las n u e v a s manifestaciones encontramos dos ingredientes básicos: que es p a l a d a y poder. p a l a d a y poder. Estas dos son. Corresponde al fuego que tiene los dos ingredientes, luz y calor. Luz, palabra, calor, poder. a m e n Las manifestaciones son canales por medio de los cuales el externo puede dar al hombre revelación. De luz, de su luz y manifestación de su poder, como está escrito en Marcos 6, 2, que dice: Cuando llegó el día de reposo, cuando llegó el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿De dónde obtuvo e s t e tal cosa? ¿Y cuál es esta sabiduría, luz, que le ha sido dada? ¿Y estos milagros por él? ¿Qué hace con su mano? Amado, lo que sale, de la, de, lo que sale del Mesías es palabra de sabiduría y de poder. Job dijo: Con Adonai está la sabiduría y el poder. Bien decía Yeshua, en tan e n v i l i a decía: Yo y el Padre somos uno. Sí, Juan, Juan、eh, 10, 30. Sabiduría y poder. Ella s dos cosas. fueron canalizadas por las nueve manifestaciones, jóvenes a c t u b r a l e s que estaban operando por medio de y i s u a en todo su ministerio, saludía y poder. Lucas 5,15 dice, y su fama se difundía cada vez más. Grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Estas personas, estas multitudes, vinieron para oír la revelación sobrenatural y para recibir el poder sobrenatural, la luz y el calor, palabra y poder. Todas estas manifestaciones que venían por medio de las lujas del Espíritu del Mesías fueron activadas por su amor en dos direcciones: amor hacia el Padre celestial que había dado la orden de dar al mundo estas cosas, y el amor al hombre Necesitado de la revelación y el poder del cielo. Como está escrito en Mateo 14, 14, que dice: Y al desembarcar vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Marcos 6, 34 dice: Al desembarcar, ellos una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Los relatos citados que hemos leído de Marcos y Mateo hablan del mismo evento en la vida del Mesías, j e s ú u a del n u e t r o Maestro, el Nuestro m a e s t r En Mateo dice que él tuvo compasión de la gran multitud y sanó a sus enfermos. Y en Marcos dice que tuvo compasión de la gran multitud y comenzó a e n s e ñ a r cosas, muchas cosas. Así que el motor de estar e d el ministerio de l Mesías. De dar poder y revelación al pueblo fue el amor y la compasión que sentía por ellos. Mateo 15, 32 dice: Entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo: Tengo compasión a la multitud. Porque hace ya tres días que están conmigo y no tienen qué comer. No quiero de, de pedido, despedidos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Todas las enseñanzas y los milagros que el Mesías hizo fueron por amor. Y compasión. Si nosotros amamos a la persona necesitada del conocimiento de la Escritura y del poder de d i o s vamos a buscar las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu para poder s u p l i r sus necesidades. El pueblo. No necesita solamente a m a d o conocimiento intelectual de la Torah y de la Harajot. No necesita solamente eso, a m a d o El pueblo necesita palabras llenas de Rúa y de la vida, del Espíritu y de vida, como está escrito en Juan 6, 63. El Espíritu es que da vida. La s carne para nada aprovecha. Las palabras que hoy se han hablado son espíritu y son vida. Amén. El ministerio del Mesías, Yeshua, se revela en las nueve manifestaciones del Espíritu. Si no buscamos Amado, esta manifestación es con fervor. No vamos a poder ser discípulos fieles del Mesías j e s h u a Porque un talmí, un talmí, un discípulo hace lo mismo que su rabino, el rabino nuestro j e s h u a Ser seguidor del m e s í a s No es solamente seguir la Torah de Mosés como Él, como Jesús la siguió, sino también vivir en la esfera espiritual de manifestaciones sobre las c i u a l e s en las cuales Él vivía. Muchos han dejado, amados, y eso es sobre d i c h o Dios、no、a los hombres. Muchos hemos dejado lo espiritual. Poder intelectual. Necesitamos llamar arrepentino r s de esta potencia y volver al padre buscando las verdaderas manifestaciones del Mesías para que él pueda ser revelado al mundo necesitado a través de nosotros. Cuando hablamos Torah, cuando hablamos Biblia, los que nos visitan, ven nuestra boca y tiene que salir, amados, el espíritu de la Torah. Porque la letra de la Torah mata, pero el espíritu de la Torah da v i d a Como está escrito en es Segunda de Corintios 3, 6, que dice: el cual a s i mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu. Porque la letra sola mata, más el espíritu v e r i f i c a Por eso yo siempre le he enseñado mal. De esta espíritu, usted que junto.、Amén. Es muy bueno, amado. Perdón, deseo que me pueda entender en el mismo espíritu con el cual estoy tratando de transmitir esta palabra. Es muy bueno dar dinero y consolar a los enfermos, pero es mejor sanarlos. Es muy bueno enterrar a los que mueren antes del tiempo, pero es mejor resucitarlos. Si no nos arrepentimos de la autoeficiencia en nuestra vida, ¿cómo la? Con los, con los estudios de la Torah, con los estudios de la Jarajot, de manera intelectual, no vamos a ser parte de esta redención final en la cual el Eterno hará mayores milagros que cuando sacó a nuestro pueblo ayer en i s r a h i en Egipto. ¿De, dónde está, de dónde, o dónde está nuestro fuego para obtener la manifestación del Espíritu? ¿Dónde está ese fuego para obtener la manifestación del Espíritu? ¿Estamos más interesados en decir palabras r e b u s a d a s que s u i r bajo la unción del Mesías? Amados, hemos dejado de anhelar las d o n a s del espíritu. Hemos dejado de anhelar las d o n a s del espíritu. Y solo alimentamos nuestra mente con conocimiento intelectual. Estudio, estudio, estudio. Este es el primer paso en el camino de la apotecía, a lo l a r las cosas creadas en el lugar del Creador. Entonces, es tiempo de arrepentirnos. Quiero decir, llamado, la esencia del judaísmo. No se encuentra fuera de Yeshua. O como lo conocen, aquí hay un pastor que no s v i s i t a fuera de Jesucristo. Sino bajo la unción de Yeshua. Esa unción fue la que inspiró la Torah. Esa fue la que inspiró la Torah. Y ese. Unción fue dada a Yeshua. Esa unción es masía y es dada a t o d a l o que q u e d e en Yeshua Jamasía conforme a las escrituras para que vivan una vida sobrenatural en todo momento. En el nombre del Mesías hago un llamado. A todos, a todos ustedes de salir del, inter, del intelectualismo, del intelecto y volver a la escena antigua de poder, las cuales anduvieron nuestros antepasados. El tiempo de d o b l a r rodillas. El tiempo de ayunar. El tiempo de clamar. El tiempo de orar. Hasta que el Eterno d e r r a m e de su poder. ¿Por qué no vivimos esos milagros mayores que el Mesías nos prometió? Él nos dijo. Cosas mayores a ellos. ¿Sí o no? Parecía como que Yohanan 14, 2, 12, 12、eh, no existía. Porque estamos buscando las cosas de la mente, del mundo, en lugar de la, de la del espíritu. Amados, debemos de saber tener un equilibrio sobre lo que es la mente y lo que es el espíritu. En lugar de ser dirigido por el espíritu, queremos saber todas las jarajos j u d í a En lugar de buscar la revelación que el espíritu está dando de la Torah, estamos tragando. Mentía de m u c h a s f a s e s predicadores con sus shows, como si fueran palabras reveladas del cielo. Por esta razón, a m a d o algunos han salido y ahora están negando a Yeshua. Sallaron del espíritu y cayeron en la m e n t i r a En el interés, l o sé, eso、ah, l o sé, la caba, l o sé, esto, l o sé, aquello, l o sé, el、eh, sepel de asada, o sé, todas estas cosas. Y el espíritu, que movió todas estas cosas, hay de vosotros, o hay de nosotros, si solamente predicamos palabras. Y hay de nosotros, si solamente aprendemos las cosas de memoria, hay de nosotros, si vivimos una fe similar. o s Debemos de movernos en lo sobrenatural. Muchas veces, lo que nuestros hermanos cristianos, el ajedro, n s dicen sobre l sanidad, Muchas razones. Porque busca la parte espiritual, busca la parte sobrenatural. ¿Cómo e vamos a, cómo el mundo va a conocer a Yeshua si no mostramos que nuestro mensaje es, es verdad mediante el poder del Espíritu? Mateo 9, 6 está escrito: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en l a t i e r r a para perdonar el pecado, entonces dice al e s t a d í s t i c o Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. a d u c a c i ó n poder, poder, sobrenatural. Mayores cosas a ellos hacemos. Juan 14, 1, 11. Está escrito: Créeme que yo, soy, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creer por las obras mismas. Y está escrito también: Porque el reino de Elohim. El reino de Elohim no consiste en palabras, sino en poder. Primero de Corintios 4, 20. Primero de Corintios 2 dice: Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Elohim, No fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Yeshua el Mesías, y este colgado en un madero, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y muchos temblores. Mi mensaje ni mi, mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y d e poder. Espíritu y poder. Para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amados, hermanos, la fe m e s i i á n c a no puede descansar en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de h e d i í n La palabra de sabiduría de la cual se habla en 1 Corintios. Doce, no es una servidía de natural, sino sobrenatural. Las manifestaciones del espíritu no son naturales, no son intelectuales, no son mentales, no son psicológicas, son sobrenaturales, son espirituales. Son poderes espirituales que influyen sobre la mente y los cuerpos, pero su origen no es de carácter intelectual. El hablar en lenguas no es aprender un idioma nuevo, ni hablar en hebreo, es una manifestación sobrenatural. Controlada por el espíritu del Eterno en todo aquello que tiene hambre y sed de lo espiritual. Los dones de sanidad no son capacidades médicas para ayudar a los enfermos o a, a los médicos también, sino los dones sobrenaturales para dar. Sanidad divina a los enfermos. Las manifestaciones espirituales se mueven en una esfera donde el alma no tiene control, sino donde tiene que ser controlada. Las manifestaciones espirituales son sumamente Sobrenaturales, pero se canaliza en lo natural. l o e s t desesperó fiscal? Dime. s para que d e s p i e r t e l que está a su lado. s、si、es que se quedó dormido. Por esto, las personas que son dominadas, o su alma tiene una actitud crítica contra las manifestaciones porque no las puede entender mentalmente y porque no quiere bajarse de su confianza segura en su propia mente como está escrito por pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de jesús Porque para él son locuras, no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Tú, tú, tú? Primero Corintios、eh, 6. En el 1 Corintios 12, 8 a 10, está d i v i d i d está dividiendo las nueve manifestaciones espirituales en tres grupos, como está escrito. Pues a uno les da d a palabra de sabiduría. Por el espíritu, a otro, palabra de conocimiento, ciencia, según el mismo espíritu. Aquí hay una división, a otro, fe por el mismo espíritu, a otro, donde s sabiduría, por el único espíritu, a otros, poder de mirarnos. La otra división es, A otra profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otras diversas clases de idiomas y a otras interpretaciones de idiomas. La primera división podemos ver. Palabra de s a l u í a por el Espíritu está representada por la cubierta del arca al q u representa. d a Palabra de s a l u í a según el s XIX, 17 a 22. Éxodo, 25, 17 a 22. Eso, ¿no? 25, 17, 22. Parada de r c o n o c i m i e n t o según el mismo Espíritu, el arca en sí, según Ésodo 25:10 al 16. Y nos viene la división Hebreo, según Ésodo 26, 31. Al 32 que sería revelación. Veo, acá. Para la entrada al lugar santísimo. Revelación. Y como está dicho en 1 Corintios 13, 2 y 14 al 30. Fe por el mismo Espíritu. Me da fe, según el mismo Espíritu, que me dio representar la mesa de los padres ¿eh? de la preposición. Según esto,、eh, es sólo、no, 25, 23 al 29. Tenemos d o s de sanidad. Es ya una idea de, de los seis panes. Había doce panes. La primera idea es, según、eh, Éxodo 25, 30 y Levítico 24, 5, 6, representan dos de esa idea. Como quinto, tenemos la otra idea de los seis p a g i n s y eso representa obras de poderes, según Ésodo 25:30 y Levítico b a r i c l á 24:5 a 6. Como punto seis, Como el objeto sagrado, el seis, tenemos las i e 7 lámparas, o la m e n o r á como l a tenemos a l l r e p r e s e n t a d a nosotros, justamente en este lado, lado izquierdo, o así como lo tenemos nosotros. Al lado del a a o ó n c o l e s que es este en Lugar Santísimo, y es representado. El arca sagrada ahí en a d ó n Codeis. v i s i o a m i e n t o de espíritu. El, el candelabro. Según Éxodo 25, 31 a 36. Y por último, tenemos la otra división. Según eso, no,、eh, 26, 36 y 37. Como punto ocho, como número ocho, tenemos allí el altar de bronce. Acá, esta es la rampa y este es el, el, el altar. Nos hacían los sacrificios. Diferentes clases de idiomas. El a t a r u e d bronce. Y por último, tenemos interpretaciones de idiomas. La n o v e l a nue la nueva manifestación. La fuente de bronce que hacemos acá. Según eso, 30, 17, 21. Vamos a ser malos. Mi oración es que al calor s de los judíos, conceda toda gracia para, para todos vosotros, para que estéis llenos de todo poder. Según las manifestaciones de su espíritu, de modo que el ministerio del Mesías pueda ser ejercitado por medio de cada uno de los que están o l e n d o este estudio amado. Para la edificación del cuerpo del Mesías y para la gloria del Padre, mediante su amado Hijo, Jesús. u h Shalom, a Shalom. l o m